Eh, molt bon dia, Mercè i Ivan, del programa Quin Matí de Ràdio Vilafant, la ràdio de l'Alt Empordà. En els pròxims minuts parlarem d'un esdeveniment que tindrà lloc aviat. De fet, el 22 de gener, a les 7 de la tarda, tindrà lloc a la Biblioteca Carles Faix de Climent de Figueres, una conferència que ens vol apropar a la pràctica de la meditació i a la vegada es presentarà el llibre 8 passos a la felicitat. Tot això a càrrec del mestre budista Gen Kelsang Rappjorn. Parlarem uns minuts amb ell de tot plegat, però abans presentem el nostre convidat. Eh, gràcies per estar amb nosaltres, Rappjord. Hola, moltes gràcies a ti. Gent que és el Rappjord, eh, eh, que accedeix a aquesta entrevista pels microns de Ràdio Vilafant i que ell, per parlar una miqueta de persona amb la que parlarem, va néixer al sud de la península, el sud d'Espanya, és enginyer aeronàutic i l'any 1994 es va iniciar el budisme a Anglaterra des del 2007 és monjo i viu al KMC o Centre de Meditació Kadampa Mahakaruna de Barcelona Cal Esteve, a Sant Salvador de Guardiola és a dir, molt a prop de Montserrat ha estudiat i practicat el budisme sota la guia de Geshe Kelsang Gyatso des del 94 i ha ensenyat el budisme i la meditació des de l'any 1997 a diversos centres d'Espanya i Xile sí? Sí. Hem, ha sigut una breu biografia o sigui, explicada, breu però extensa i ha sigut Precisament, qui és San Geisha Kelsanguiatso, l'autor del llibre que presentaràs a Figueres? Oh, es, eh, el nostre mestre de, de meditació principal, bueno, el meu mestre. Él, él nació en el nasió al però... Después de, de vivió en los Himalayas y estuvo haciendo retiros allí. Y luego, en el año 77, fue invitado a un centro eh, en Inglaterra, que se llama, se llama el Centro de Meditación Kadampa Manjushri, y, y allí eh, empezó a dar ense las enseñanzas que él había recibido. Poco después se, se dio cuenta de que la, la manera de enseñar el, el, el budismo y la meditación que tenían en, en los monasterios tibetanos no encajaba bien ...en el mundo moderno... ...entonces... le, le fue, ...fue y consultó con su propio maestro... ...les puso el problema... ...y su maestro que se llamaba Trillan Rinpoche... ...era el principal maestro de esta tradición... del siglo ...de la segunda mitad del siglo pasado... ...de las finales del siglo pasado... ...y su maestro pues le dijo que... ...que no se preocupara... ...porque eh, sus estudiantes eran occidentales... ...o personas del mundo moderno... ...y, y que él debía presentar las, las instrucciones de acuerdo con su capacidad y su situación, su sociedad. Eh, eh, él mismo, su, eh, Triang Rinpoche, decía mis estudiantes son tibetanos, entonces yo he de presentar las, las instrucciones de acuerdo con la sociedad y la, la cultura tibetana, pero tú debes presentarla de acuerdo a la sociedad occidental y a la, a la sociedad moderna para que les llegue. Le dijo el significado no lo puedes cambiar, pero Uh, la presentación las la de adaptar para que a ellos les llegue al corazón y puedan eh, aumentar su sabiduría y su paz interior desde entonces Geshe sana ha, ha, ha preparado una presentación unos programas para ayudarnos a desarrollar sabiduría y paz interior que son súper eficaces para el mundo moderno es la ha presentado el, el, el modo de introducir la sabiduría que viene de Buda en la vida diaria, en la vida moderna, e introducir y a, a ayudarnos a, a desarrollar paz interior eh, sin tener que, que irnos de viaje a un lugar lejano o a meditar en una cueva o, o a, a, a hacer cambios extraños en la vida. nova tradición Kadampa. que es Kadampa? ¿Por qué es este nombre? Kadampa se refiere a una presentación especial de las enseñanzas de buda que hizo un, un erudito eh, indio que se llamaba a y él la, la presentó así a, a los a, a sus estudiantes tibetanos porque no, no comprendían bien cómo integrar todas las enseñanzas de buda en, en su práctica espiritual entonces hizo una presentación súper especial que les que les ayudaba a, a integrar todas las enseñanzas de una manera sencilla, podían entender con mucha facilidad todas y practicarlas. Eso hizo que muchos practicantes sinceros y alcanzaran realizaciones y, y, y ahí empezó el budismo Kadampa. Después más a, más tarde a uh, otro ma, otro maestro tibetano que se llamaba Yeshunpa, eso ya uh, Atisha fue del, del siglo 10 uh -huh. uh, y luego Cuatro siglos más tarde, cinco, cuatro cinco siglos más después, uh, apareció otro maestro que se llamaba Yeson Kappa. Y también en una, en un momento de, de que había confusión sobre el significado de las enseñanzas, porque con el tiempo pues se, se empiezan a, a surgir eh, dificultades, problemas y empieza a surgir confusión. Uh, Yeson Kappa hizo que este budismo Kadampa resurgiera con mucha fuerza y... y, y mostró como, de nuevo cómo todas las enseñanzas de Buda, uh, desde las iniciales hasta las más profundas, son para integrarlas en una, en una práctica. Y ahí empezó la nueva tradición Kadampa. Uh -huh. uh. Parlem de la conferència i després del llibre. Uh, el títol o tema és, del que farà Sa Figueres, Aprena a meditar en cinc passos mindfulness per a gent ocupada. Uh -huh. uh, Què és aquesta paraula anglès aquí, mindfulness, que uh -huh. significa mindfulness. Y realmente, ¿qué se entiende para meditar? Porque hay muchas ideas diversas que es meditar. Sí, sí. está muy bien esta pregunta porque ahora ahora se utiliza mucho aquel término, aquel palabra de mindfulness, se se utiliza mucho porque se ha extraído de las enseñanzas de Buda y ahora se aplica en muchos en, en muchos ámbitos, en la universidad en otros lugares. Y también el significado pues se va adaptando. a a lo que cada uno entiende. en la Según la, la tradición budista, uh, mindfulness se refiere a, a la capacidad que tiene nuestra mente de no olvidar algo beneficioso que produce paz. Uh, mucha gente piensa que simplemente estar atento o consciente de lo que está pasando ahora, uh, por ejemplo, una experiencia que uno tiene ahora. Pero si esa experiencia no es no siempre es virtuosa, no siempre tiene que producir beneficios. Entonces, en ese caso es mejor olvidar. Por ejemplo, si uno se ha enfadado, uh -huh. es mejor olvidar su enfado que estar consciente y mantenerlo. Pero cuando uno aprende a, a, a, a generar al, algunas actitudes o experiencias beneficiosas, como el amor, la compasión o la sabiduría, entonces necesita este factor mental que se llama mindfulness o en castellano se puede se, se, se traduce como retentiva mental porque es la capacidad de no olvidar algo que es beneficioso y, y ya has conocido antes. Entonces si eres capaz de, de, de generar una actitud positiva que te produce paz y eres capaz de mantenerla conscientemente, entonces estás preparado practicando mindfulness o, o, o utilizando tu retentiva mental. O sí, sigui que podièm dir que és una pràctica, precisament valgui la redundància, pràctica per als nostres dies, per Esta. aquest segle XXI. Exacto. Es para, en veritat és para qualsevol cual, temps, qualsevol cual, època. Entre però altres coses m'han informat més o menys, eh, parles de que d'aquesta manera si, si practiques d'aquesta manera la meditació soluciona els teus problemes quotidians, estrès, ansietat, mantens la teva pau mental, aconsegueixis una bona concentració i flexibilitat física i mental, millores la teva salut. D'això que parlaràs, de, de, dels cinc passos a meditar, per tenir en compte per, per, per a meditar, es pot avançar alguna cosa relacionada amb aquests cinc passos necessaris per aprendre a meditar? Uh, sí, bueno, els eh, passos són uh, uh, tècniques o activitats, són cinc activitats mentals que hacemos primero pa para ayudarnos a llevar a uh, la mente a, a, a la virtud a algo que produce paz entonces la felicidad depende de la paz por eso, eso por eso los, los beneficios de mantener la mente en algo que produce paz es que te hace más feliz pero como la mente además está está íntimamente relacionada con el cuerpo eh, cuando eres capaz de mantener paz eso uh, redierte en un beneficio físico también y Incluso sientes flexibilidad, surge flexibilidad gracias a la concentración en la virtud. Um, y por supuesto, luego, debido a que mantienes una actitud positiva, estás feliz, luego tus relaciones mejoran, las relaciones con los demás. Ya uno aprende a no generar las actitudes perjudiciales que, de que destruyen la paz, que son como el enfado, los celos y otras actitudes que además de destruir la paz interior destruyen l la'harmoniía de las relaciones. entonces si uno aprende a practicar la retentiva mental d'as virtudes en la vida cotidiana en la vida diaria hace que su vida se vuelva cada vez más feliz y eso revierte en la salud física en, mejor, en mejorar las relaciones y en, en general mejorar la calidad de vida. Vol bé donc parlem ara concretament del llibre que presentarás precisament a la Biblioteca Pública de Figueras eh, ocho pasos a la felicidad a de què parla aquest llibre? Tornem a parlar de passes, no? Cap, sí, però passes, cap a un objecte sí. molt concret, la felicitat. Primer, de qui és aquest llibre? Qui ho, uh, qui ho va escriure? En què està basat? Sí. Bueno, el libro l'ha ha escrito mi maestro Gessi Kelsen, el venable Gessi Kelsen Gyatso. I uh és -huh. un comentari a ocho estrofes en les que... El, un bodhisattva tibetano, una persona, un bodhisattva quiere decir alguien que, que, de, que desarrolló el, un buen corazón, que quiere beneficiar a todos los seres. Él escribió el camino a la felicidad de la iluminación. La felicidad de la iluminación es como la mejor felicidad, increíble, un, un gozo uh, que no podemos ahora ni imaginar. Pero... Que, que puedes experimentar gracias a, a, a la meditación y a seguir estos pasos. Entonces él lo, lo, lo resumió en ocho estrofas. Cada una tiene muchísimo significado, porque imagínate todo el camino a la iluminación en ocho estrofas, cada una está el significado está muy condensado. Entonces el Venerable Geshe Kelsen lo que ha hecho es explicar uh, con, con detalle y de una manera cercana, para la sociedad actual el el significado de cada una de estas estrofas y de ahí es donde ha salido el, el libro de esa explicación el, el, en sí el libro es esa explicación mm -hmm. de hecho ja Wasserman Tata difícil pero tú turnaría a explicar porque la gente tiene tanto concepto que no acaba mm -hmm. de entender o sí sigui que podemos decir que no es difícil de entender para aquellas personas no iniciadas o que no tienen gaira idea del arte de la meditación o del budismo exacto sí Sí, es apto está... para todos los públicos ¿no? sí sí claro claro hay palabras como que, que yo he dicho por ejemplo bodhisattva uh -huh. que son que, que son uh, palabras del budismo que la gente no entiende pero en el libro se utilizan para, para entender el significado de estas otras palabras se utilizan uh, las palabras de uso común y se, se explica de con ejemplos de, de, de la vida cotidiana, adaptado a nuestra sociedad. En, en, en, en, y, y también la manera de practicarlos, integra, ayudándonos a integrar esa sabiduría en las actividades cotidianas, también está adaptada a nuestro modo de vida. En ese sentido, es como budismo moderno, aunque el significado, es como te decía antes, el significado no se puede cambiar, porque eh, eh, al final es la misma sabiduría la que queremos cultivar. Però eh, la manera d'aplicar-lo, com les condicions són diferents, ara pues, ha de ser distinta el, el mode de practicar-lo. Uh -huh. Doncs és una manera d'insistir, no? però la gent clar busca coses que els ajudi a la seva vida quotidiana, al igual que he preguntat abans amb, la, amb el tema de la meditació, si era pràctica. O sigui, podem dir que realment aquest llibre també... Es práctica para nuestros días tótica va que estas buitas trofasas va a escribir family ¿eh? sí sí family lunch y pero en la aplicación práctica hoy día es igual de, de práctica que hace mil años el, el porque en verdad trata de, de, de nuestra mente y una vez que uno entiende el, el significado te puedo poner luego un ejemplo si quieres y mm. um, Y ese significado entra en el corazón. Su función es producir paz. Esa paz es la misma ahora que hace mil años. Y una vez que tienes paz en en tu en tus actividades, eres feliz. Y creas armonía y recibes todos esos beneficios. ¿Y el ejemplo qué, de acabar, sí, sería? El, el ejemplo es eh, la actitud principal de, de, de la que trata este libro, de desarrollar, es la actitud del, del amor que estima a los demás. Y esa es una actitud en la que uno... Eh, a diferencia de la actitud normal que uno tiene pensando yo soy importante, mi felicidad y mi libertad son lo más importante, uno empieza a ponerse en el lugar de los otros y a darse cuenta que, de que su felicidad y libertad son importantes. El mero hecho de pensar así uh, ya produce paz. Es una cuestión de, de probarlo. Uh, es una En verdad esto es una ciencia experimental, el budismo. Ah, en el que uno ha de probar experimentalmente en su mente el efecto que produce esta clase de pensamientos. Hay, si quieres te puedo decir una estrofa muy breve que, eh, que escribió el primer panche en lama ah, que ayuda que nos ayuda a generar esa actitud. Muy, es, no es difícil es no hay diferencia entre yo y los demás porque nadie desea el menor de los sufrimientos. Ni nadie se contenta con la felicidad que posee. Comprendiendo esto, ruego tus bendiciones para hacer felices con alegría a los demás. Entonces, si uno piensa eso, enfocándose en sus familiares, las personas con quienes se relaciona, o en, en las personas en general, notará una calidez en el corazón. Y eso es paz. Si lo mantiene... Això li ajudarà a ser més feliç, a mejorar les relacions. Sí. Molt bé, doncs, senyor Gen Kelsen-Rapjol, moltes gràcies per haver accedit a aquesta entrevista per als micròfons de Ràdio Vilafant, la Ràdio de l'Empordà, i molt d'èxit aquest pròxim 22 de gener, i divendres, a les 7 de la tarda, a la Biblioteca de Figueres. Gràcies. Eh, moltes gràcies a vosaltres.